Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Tanto que eu que eu Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros su libro, el programa de reseñas de libros de Alberto Sansegundo, unos programas que en los últimos días eh, se pues está dedicando a un ciclo para hablar de cierta literatura, o más que literatura experimental, en el país vecino. Y creo que hoy concluye además ese ciclo. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un ciclo que cierra sobre sobre este ulipo, creo que castellanizo desde el primer momento. Lo ulipo le voy a llamar el taller de literatura potencial en su traducción a, a, a nuestro idioma. Que, bueno, bueno. Uh... Da para tres porque es la última y porque he decidido que fueran tres, pero podría dar para cuatro o cinco sesiones. Ahí me entusiasma. Lo que creo, sospecho, intuyo, que ese entusiasmo no no es tan compartido por la mayor parte de la gente, porque en realidad tú has dicho la palabra, es un poco experimental, es un poco está un poco alejado o, o las producciones alejadas, las producciones del movimiento del grupo, un poco alejadas de digamos las corrientes más convencionales o quizá lo que espera naturalmente la, la, el, el oyente o el posible lector no de la literatura, sobre todo contar historias, lo hay, pero aquí sobre todo hay esta dimensión de juego, como hemos hablado otros días, ¿no? De manera que cierro, cierro hoy con con apresurado porque hay Veo la pila de libros que tengo aquí preparados. Tengo ocho ya en la, en la pila y hay un noveno que no he localizado por mi casa en ningún caso y para hacer la reseña tuve que consultarlo a través de la edición digital. Pero bueno, eh, intentaremos picotear un poquito de cada cosa. Y sí quiero dejar este apunte a propósito de en esa introducción, de que bueno, todos los libros un libro es abierto, ¿no? pretende precisamente ofrecer una mirada plural, diversa, sobre la literatura. Si, si, si alguien sigue nuestra trayectoria verá que efectivamente hay elementos recurrentes, porque es inevitable, ¿no? uno lee aquello que tiende a interesarle más, pero en la medida en que lo que a mí me interesa es muy variado, también intento trasladar al lector Bueno, ofertas eh, de lectura distintas, eh, bueno entendido también de que puede haber algún oyente, algún espectador, en el caso de YouTube, que se siente interesado por alguna referencia, pero no por otras, de manera que intentar también variar las propuestas. Hoy cerramos hoy cerramos la serie con un, una lógica en el programa muy parecida a de estos días un breve recordatorio de por dónde funciona con carácter general o cómo funciona el grupo, el movimiento y luego algunas muestras de, de obras centradas o con, con, con el emblema final de una muy concreta que es muy significativa, de un autor que... Eh, no es miembro del grupo, pero que sin embargo sus propuestas eh, literarias sí que se asemejan muchísimo, o corren en paralelo a las propuestas más habituales de, del grupo francés. ¿no? De manera bien. que, bueno uh, como hemos ido contando, uh, la clave de fondo es la restricción. El, el, el grupo el movimiento del Ulipo, de este taller de literatura potencial es construir literatura a partir de exigencias a partir de trabas a partir de obstáculos que bueno quizá un poco masoquistas, los propios los propios autores se autoimponen, se obligan a escribir eh, eh, atendiendo a una serie de, de normas ¿no? una operación que por otro lado no es tan novedosa porque como también comentábamos estos días no uh, tiene trayectoria tiene tradición en la historia de la literatura no esta idea de, de ajustarse el autor a un ritmo a una rima a un número de versos en la poesía a la disposición de estos versos en el poema a la disposición gráfica incluso en ocasiones no de hecho en mi bachillerato estudiábamos el romance la cuaderna vía la silva la quintilla por supuesto el soneto no la, la, la décima espinela y estudiabas cuáles eran sus métricas sus diferentes el modo de acentuar eh, de manera que bueno esa ha llevado al extremo ese es en definitiva el germen de la de, de los juegos de los Juegos Oulipianos. ¿no? Un proyecto que empezó muy muy reducido, sigue siéndolo, me parece que en este momento no hay más de 40 personas en el mundo que formen parte del movimiento, pero no así en el el número de sus seguidores que se multiplica por doquier además hay formas de difusión del grupo muy muy variadas muy modestamente Esta es una pero claro. no hay algunas más institucionalizadas no es decir bueno, sobre, hay... sobre todo que cuenta con años ya de vida Alberto o sea claro, 60, poco no. reducido pero pero una idea larga en el tiempo no Claro, larga en el tiempo desde el punto de vista del que reflejaba de la tradición, pero el movimiento en sí, el hipos se fundó en, a principios de los años 60, tiene ¿no? 60 años, 60 largos años a sus espaldas, ¿no? Pero bueno, ese germen originario se multiplica, ¿no? Eh los, los libros son traducidos a muchos idiomas, en el mercado editorial me imagino que restringido, pero sigue teniendo un interés, reducido probablemente, pero sigue publicándose sus sus obras. Hay centenares de fascículos que ha publicado la Biblioteca Ulipien, eh, con, con, con con bueno miembros del grupo que individual o colectivamente presentan sus nuevas aportaciones. Uh, luego también hay apariciones públicas de los miembros del grupo en cursos, en lecturas, en intervenciones urbanas, evidentemente sobre todo en Francia, pero también de manera restringida en otros países, ¿no? Y además, también de una manera pues, muy interesante, ¿no? se ensancha el campo de los artificios los artificios que eran bueno hay un centenar básico digamos se sigue multiplicando porque la inventiva de la gente en general de los lectores y escritores en particular y todavía mucho más en particular de los devotos del grupo la inventiva es es, es, es inacabable no y por tanto hay hay hoy pondré algún ejemplo de nuevos inventos que que, que, que, que se incorporan al corpus ya de por sí bastante amplio de, de, de recursos literarios que, que participan de las pautas del movimiento Dentro. Oye Alberto, y este movimiento, no sé si llamarlo movimiento, pero sí que había unas, por lo menos tertulias, que hacía um, Javier Marías. Eh, con también con, con Arturo Pérez Reverte creo que también formaba parte de de de ese grupo, ¿no? Que eran los caballeros de la tabla. Ah, de sí, la, sí. No sé sí. si también tenía algo de, de ese juego y de esa experimentación. Bueno, vamos a ver, era era el, el, el, el reino de Redonda El que reino yo pido de la Redonda. editorial que fundó Javier Marías, mm. que tiene una historia muy interesante, pero para hoy tengo tantas cosas que contar hoy que no puedo desarrollar esa historia, si en el futuro traigo algún otro libro que lo he traído algunas veces de mm. esa editorial lo contaría. Definitiva es una isla que acabó teniendo una especie de medio de broma, una que se generó ahí una una monarquía que pasó a lo largo del tiempo, se cedían unos escritores a otros y que el último rey del Reino de la Redonda, fue Javier Marías, creó la editorial con ese nombre, pero cuando murió Marías eh, hubo una última publicación que hizo su mujer... Eh, con un libro muy emotivo en donde daba cuenta de la, la historia del reino de la Redonda, pero también la, sobre todo la historia de la relación de ella con su con su marido con Javier Marías, pero no tiene que ver con esto en, en la con este movimiento de Ulipo exclusivamente en el hecho de que toda literatura es artificio, toda literatura es constricción, solo que no de una manera tan descarnada. Es evidente que el Javier Marías y cualquier escritor reverte cuando escriben, por ejemplo, la nueva serie, la nueva serie, la larga serie de Ala Triste de la cual hay ahora, en el caso de Reverte, una nueva entrega? Pues evidentemente se somete a determinadas exigencias de documentación histórica, de ubicación geográfica, eh, de, de recursos, digamos, de, de, de fotografía o pintura o dibujo de los personajes con una determinada psicología y en ese sentido pues hay un artificio. Pero nada más, esto es una cuestión, este grupo es totalmente, eh, en definitiva, el peso de la historia por jugar con este, esta simplificación, el peso de la historia, el peso como jugué como comenté estos días atrás, ¿no? El peso del contenido es mucho mayor en la mayor parte de las no obras literarias convencionales, es mucho mayor que el el peso del continente. Uh -huh. Es verdad que el continente, la forma, la estructura, los los, los, eh, los problemas que hay que solucionar de índole estrictamente literario, literaria están en todas partes, en todos los escritores, pero aquí es que en el caso de Nulipo es que eso es lo esencial. Lo esencial es fundamentalmente el, el continente, el contenido también, pero de una manera, en algunos casos el contenido es ininteligible. Hoy hablaremos también de esa dimensión del, del, del movimiento. No, no hay tanto paralelismo nada más que uno general que se da entre cualquier... Pues y una eh, última pregunta y ya te dejo porque si no, no no programa hoy... El gongorismo, que también era lo más claro, importante, digamos, de... el continente que el contenido. Claro, sí que se podía un poco equiparar. ¿no? Claro, por eso es que esta historia que cuento de, de la trayectoria tradicional que rastrean algunos de los miembros del Eulipo a lo largo de la literatura, de la historia de la literatura, de referentes, pues evidentemente los hay. Hablábamos la semana pasada del surrealismo, hay muchos referentes que están, y este tipo de juegos hablábamos de la Celestina con aquel, aquel acróstico inicial, bueno, pues pues claro, evidentemente esa tradición está y, y en aquellas, eh, uh, vamos a llamarle movimientos, pero si no, en aquellas en aquellas intenciones o propósitos literarios que pretenden, que juegan sobre todo con el lenguaje, pues con todavía con más razón. Uh -huh. Muy bien. Entonces pues hay un libro muy pues ya interesante. Te digo, ya te digo. ¿Perdón? Te digo que ya te dejo. ya te... Ah, Hay un muy interesante, pero es, que es el que no he localizado en mi biblioteca, que es un caos. Empezó siendo muy ordenada, pero ahora es totalmente caótica y, por tanto, las, las notas que ap aporto sobre este libro las doy a partir de una edición digital. Un libro de la editorial Caja Negra, Argentina, del año 2016. Un libro misceláneo que está bien para poder para que no conozca el movimiento para poder introducirse en él. Se llama Ulipo, ejercicios de literatura potencial. Hay dos compiladores, Ezequiel Alemian y Malena Rey. El primero de ellos es traductor también y se recogen muchos textos relacionados con el movimiento, de base de base teórica, unos cuantos, por tanto interesantes para quien se quiera acercar a conocer el objetivo, los objetivos, el propósito, el planteamiento del grupo. Y luego también hay una, una, una parte con ejemplificación práctica de diferentes textos propuestas de algunos de los miembros del grupo hay muchos documentos en el libro es una pena no tenerlo porque me gustaría mostrar, pues por ejemplo hay esto actas de reuniones, de los las primeras reuniones del grupo, hay un cuestionario del año 1970 que se presentó a los miembros de, de, de, del grupo para que se pronunciaran sobre el futuro de su organización, hay una caja de ideas también con un divertidísimo y muy exhaustivo listado de las principales restricciones y aquí por ejemplo está la idea de la creatividad. ¿no? Cómo de repente se crean nuevos juegos. no Uno de ellos es el que quiero mostrar. Eh, es el de eh, juntar definiciones distintas y ensamblarlas de modo que suene coherente. Más o menos coherente. Por ejemplo, un ejemplo de este juego. El sardinosaurio. El sardinosaurio. Leo al pie de la letra del texto del libro que citó. Se comienza por imaginar dos animales tales que la última sílaba de uno se sea la primera del otro, sardinosaurio. Luego se unen las dos palabras. El animal así concebido es llamado de manera genérica un sardinosaurio, que da lugar a la categoría. ¿no? finalmente se escribe un texto breve describiendo el quimérico animal inspirándose en las dos familias a la, que, a la que pertenece, bueno pues ahí tienes una invención que no es de las canónicas anagramas, palíndromos, etcétera no es de las canónicas del grupo pero que se van incorporando fruto, como decía, de la imaginación de la inventiva ¿no? en el libro aparece también un elenco de los eh, 40 integrantes del Ulipo a 2016, que es la fecha en la que se publica, ¿no? y luego hay ejercicios y experimentos que se, que se presentan hay uno muy interesante que contaré Luego uh, eh, daré prueba, una muestra de él, a partir de las variaciones de las que hablaba la semana pasada, variaciones sobre un texto de Marcel Proust de Georges Perrec. Luego hablaremos, volveremos sobre ello. ¿no? Uh -huh. eh, como no tengo el libro, tampoco puedo profundizar mucho más en él, si sí quiero eh, comentar, antes de entrar en otras muestras, que libro es interesante porque permite también, no expres expresamente, a veces sí, pero permite que el lector se plantee los términos principales en los que se formula en este momento la controversia o la polémica con respecto a Eulipo. Hay tres o cuatro frentes en los cuales el movimiento presenta digamos unas ciertas ambigüedades, decir, o puede someterse a algunas objeciones. ¿no? La primera es, y eso está desde el inicio, la consideración del, del movimiento, del grupo, como algo poco serio. Es decir, desde postulados más académicos, más eh, eh, profesorales, se considera toda esta literatura, primero se duda acerca de si se puede llamar literatura, y segundo, además, de considerarse literatura, se considera un asunto menor. ¿no? Bueno, se critica la artificio, artificiosidad, se, se, se critica, digamos, la extravagancia, que en algunas ocasiones realmente roza el delirio, eh, se, realiza, se, se critica... Bueno, en el fondo la irrelevancia de sus logros, bueno, sí, juegos interesantes, eh, estructuras que obligan a darle vueltas a la cabeza, eh, artificios, desafíos que pueden llamar la atención, pero son literatura. Entonces, bueno, en, en este libro del que, que comento, Marcel Benabou, que es uno de los, de los creadores, de los habla, por ejemplo, del poeta latino Marcial, que dice que ya en sus tiempos, en tiempos de Marcial, ha uh, Bueno, pues se señalaba que bueno, dedicarse a este tipo de juegos era una tontería, eh, se hablaba de difíciles nugae, nimiedades difíciles, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que hace Benabú en ese artículo que se recoge en el libro, es decir, que siempre en la literatura, como comentábamos hace un rato, los autores se han sometido a restricciones de vocabulario y gramática, restricciones vinculadas a las reglas de la novela, por ejemplo la división en capítulos, restricciones vinculadas en el teatro con las reglas de la tragedia clásica, las reglas de las tres unidades, unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de acción, restricciones que ya hemos comentado con respecto a la versificación, no otras restricciones menos convencionales que han estado en la historia desde siempre, los palíndromos, los anagramas. De manera que, eh, bueno, uh, sí, es verdad, puede parecer descabellado alguno o muchas de las propuestas tienen una raíz sustancial, importante, y además ofrecen logros. ¿no? Luego también, otra de las quejas que, que forma parte de la polémica es la de la casi imposible intelección de algunos de los productos de de Rubly. Yo comencé confesaba el otro día que el secuestro la hora de PEG que está escrita sin la letra a, es imposible de leer, o sea, imposible, leer. no puedes continuarla. El palíndromo de 5000 eh, caracteres es absolutamente ininteligible. Hay que bueno, ser comprensivo con la voluntad de darle una cierto un cierto sentido a aquellas frases. Vale, es verdad. Es verdad, pero no es verdad en todos los casos, por lo menos en muchos de los de hoy. Eh, ni que no, ni el propio Perec, ni las novelas que yo he traído aquí de Rebel Atelier, La Anomalía que hoy recordaré brevemente, ni Pablo Martín Sánchez, el que me volveré a hablar hoy, ni Michel Oden de la que hablábamos eh, la primera semana de este nuevo curso. Dejan de contar historias que bueno, en algunos casos una mayor o menor dificultad, pero se entienden perfectamente y lo más importante Se disfrutan, transmiten placer al lector. Es verdad que muchas de ellas, escondidas, más o menos escondidas, recogen claves de estas eh, lúdicas que muchas veces pasan absolutamente desapercibidas por el lector. Y podríamos decir, afortunadamente, en muchos casos, o no, desde mi perspectiva. Porque si, por un lado, se pueden leer siguiendo una, la lógica de una narración convencional, pero luego se nos enriquece evidentemente, muy probablemente con una explicación posterior, diciéndonos que aquí había este juego, y aquí había tal otro, pues mejor que mejor. Contemplamos la fachada de la universidad, contemplamos cualquier obra arquitectónica eh, renacentista, medieval, eh, y eh, la apreciamos por su belleza. Nos toca la emoción. Pero si encima nos explican los grotescos y el significado oculto y la relación con qué sé yo la crítica a la religión o enriquece la mirada y por lo tanto la disfrutamos doblemente eso es lo que muy modestamente pretendo transmitir ¿no? que es un movimiento que más allá de una estructura que puede aparecer aparecer en muchos casos rígida, fría que, que, que invita a la distancia por parte del lector por el contrario también es cálida también también transmite emoción ¿no? por lo tanto esa, esa objeción es sostenible la ininteligibilidad quiero poner un ejemplo concreto de que siendo sostenible sin embargo la tesis contraria también lo es una novela de Pablo Martín Sánchez que no es la que traigo hoy Se llama Tuyos el mañana. Eh, Pablo Martín Sánchez, el otro día con, me confundí y dije que era el único eh, olipiano en lengua española. Es el único olipiano español, uh -huh. pero no en lengua española. Hoy traigo un argentino muy notorio, que bueno, el otro día, bueno, como como como siempre, soy acelerado a hablar, es pues, posible que se me hubiera, creo, que se me ha colado el gazapuro. Pero, por ejemplo, en esa novela de, de, de Pablo Martín Sánchez, que se lee con total normalidad, él declara, que se impuso unas restricciones previas. Cada capítulo debería incluir una serie de constricciones, unas que llamaba transversales. En las transversales tenía que, ocurría que en los textos relativos a cada personaje de la novela tenía que aparecer un signo tipográfico diferente, una determinada música, un determinado material, un determinado color y un determinado fonema específicos para cada uno de los personajes. Luego había otras restricciones a las que él se sometió que él llamaba capitulares, que obligaba, le obligaba, se obligaba a que en cada capítulo tenía que introducir un determinado gesto, un elemento infraordinario. Es decir, no, entonces, uh, claro, es imposible que un lector aprecie eh, estas restricciones, porque cómo vas a saber, que, que, que, que cómo te vas a acordar que el señor que se tocaba la nariz en el capítulo 7 Otro personaje se agacha en el capítulo 15 y un tercero eh, se toca la oreja en el 23. Bueno, ¿hay que meter un gesto como obligación? Sí, pero eso es más un juego para el propio para el propio autor o para el lector que conoce ese dato. no El tercer tipo de restricciones que está en ese libro es lo que Pablo Martín Sánchez llama eh, contingentes, que son cosas que van surgiendo sobre la marcha. Una petición, mientras va escribiendo, un guiño, un elemento autobiográfico, un, un suceso que ocurre en el momento. ¿no? Entonces, la historia lineal, leída por el lector no avisado se puede degustar con total normalidad sin que se sea consciente de que de que, de que bueno, eh, un personaje determinado hace una determinada acción en un en, una, en un capítulo o en otro. Entonces, un tercer elemento de, de controversia o de posible polémica o más más que de controversia, de dudas con respecto al futuro es la es este, el futuro de este grupo en relación con o a partir de la inteligencia artificial. Es decir, supuestamente todo este tipo de experimentos presuponen poner en juego la inteligencia, la intuición, la exigencia intelectual, una búsqueda lingüística, matemática, muy grandes, una dedicación temporal importante, en general, esfuerzo, investigación ardua. Claro, todo eso se viene abajo muy probablemente si metemos en danza la inteligencia artificial. Yo lo he hecho, lo hice la semana pasada y lo he vuelto a hacer en esta. Le he pedido al chap GPT, por ejemplo, le he dicho, claro, sabes que lo importante por ahora en, en, para nuestro uso de la inteligencia artificial es el prompt es, el, es lo que preguntas. ¿no? Yo le pregunté, escribe un texto de 100 palabras monovocálico en A y que resulte inteligible. Y eso es lo que me responde. Después de apenas dos segundos de reflexión, yo hubiera tenido que dedicarle al menos media hora a esta actividad. No voy a leer entero porque son 100 palabras. Aman a ganar la fama, mas jamás hayan calma. Cada batalla arrastra más las almas, las caras, las caras apagadas, las malas caras. Saltan, caminan. Bueno, por cierto, hace trampas, hace trampas. Se equivoca, porque caminan es una ahí. Yo le he pedido un monovocálico en A y ahí acaba de colocar una I. Bueno, en definitiva, lo que me interesa es ¿el texto resultante es difícil de captar el sentido? Sí, pero ¿por qué es la inteligencia artificial o también es difícil de captar el sentido de los textos de los ulipianos? Eh, ¿Lo ha hecho con mayor o menor dificultad que la que le entra, entra, entra es que en no un álbum? Y de otros que no son los ulipianos, también cuesta claro, muchas veces claro. captar el sentido. Entonces, bueno, como preguntas de debate, no ¿la inteligencia artificial será el fin del ulipo? ¿Acabará también con la literatura? Quizá y como lo entendemos, acabará con la creación artística, incluso, y si me pongo ya a disparar hacia arriba, con la creación humana podrá acabar la inteligencia artificial, vaya usted a saber. Ahí quedan, no es el momento, el momento ni tengo yo la capacidad para como poder resolver, resolver esas preguntas, pero bueno, son todos los frentes que de manera muy indirecta este tipo de experimentación literaria, yo, yo eh, sí te digo Alberto que la inteligencia artificial ya es eh, mucho más inteligente que muchas per muchas personas. Sí, sí. En el sentido de que, claro, como tienen tantísimos datos es que preguntas cualquier cosa y te da respuesta para todo y además respuestas que están muy bien. Sí, sí, bueno, el debate es interesante, Ajá. pero bueno, quiero no, centrarme no es, el, no, es el de hoy. En, claro, quiero centrarme en, el, en Lipo. Quiero hablar de una primera cuestión biográfica, personal, ¿no? ¿Cómo conocí yo el grupo? Yo lo conocí en el año 87, de dos maneras, a través del ejercicios de estilo el libro de Raimon que no del que hablamos el otro día y a través de esta publicación, una revista, eh, un monográfico llamado Sobre la literatura potencial, es un bueno, está muy amarillo Uh, obviamente, tiene casi 40 años es una publicación de la Universidad del País Vasco de abril del 87 en donde Antonio en la que Antonio Altarriba que entonces era profesor, o es catedrático yo hoy ya, catedrático de literatura francesa en, en, en la universidad además de ensayista, novelista eh, crítico, historietista también, presentaba algunas aproximaciones teóricas y también eh, ciertos ejemplos prácticos de este universo, ya ves que está lleno de diagramas, uh -huh. quienes nos pueden seguir se pueden ver algunos de los experimentos formales eh, que tiene traslación a la página, a ver si encuentro alguno más de gráficos, de diagramas, etc. Eh, son las actas mmm, del encuentro sobre literatura potencial que se celebró en Vitoria entre el 2 y el 6 de diciembre del año 85. Ahí hay textos de algunos de los padres fundadores, ahí hay muchos juegos de... Hay... bueno... En cualquier caso para mí fue un fue un descubrimiento fue deslumbrante y ello me inició en una una vertiente de la literatura que conectaba ya entonces y ahora sigue haciéndolo con bueno algo que yo acepto que se me llame friki por ello eh, con unas prácticas que yo llevo haciendo toda la vida, ¿no? Voy a, a contar algunas algunos algunas, algunas intimidades relativamente algunas intimidades. íntimas, ¿no? Por ejemplo, Yo voy por la calle eh, haciendo juegos numéricos con las matrículas de los coches que me encuentro. No voy a desvelar porque sería eterno qué tipo de juegos son. ¿no? Lo peligroso de este asunto es que cuando voy conduciendo todos los coches que adelanto, que me adelantan o que me cruzo, yo hago juegos con sus matrículas, juegos de matemáticas. no Por cierto, ya anticipo, lo puede presuponer cualquiera que, que me esté escuchando, que soy un, un ferviente seguidor de cifras y letras. Eh, llevo toda la vida... Mientras voy por la calle, intentando hacer palíndromos o dándole vueltas a las palabras, anagramas, con los textos de los reclamos comerciales, las vallas publicitarias, las, los, los la publicidad en los autobuses, los rótulos de las tiendas, los nombres de los bares, eh, intento buscar sentidos ocultos y conectar ah. frases aisladas, que en, que, me, que me asaltan al azar cuando voy por la calle. Es decir, conectar conversaciones de gentes distintas, de repente cazo un fragmento de un, de un texto, de un texto, no es de un texto, de una frase, y conecto con otra. Eh, me entusiasmo los crucigramas, los saltos de caballo, los sudokus. Estoy constantemente inventando neologismos Eh, hechos de mm, retorcer palabras conocidas eh, de manera que como, como, como puedes imaginarte el descubrimiento del ulipo hace casi 40 años para mí fue una maravilla Digo, bueno, realmente hay alguien que se dedica profesionalmente a estos delirios a los que yo me entrego voluntariamente desde que era un chaval ¿no? bueno, eh, cerrado el apartado biográfico, más libros sobre Lulipo, muy interesante este de, de Pepitas de Calabaza la editorial Riojana Publipo, Atlas de Literatura Potencial 1. Ideas Potentes publicado en noviembre de 2016, edición de Hermes Salceda Rodríguez y con una traducción del francés de Diego Luis Roman. Ahí hay infinidad de cosas sobre el movimiento. Textos de los integrantes de carácter general, textos de los integrantes del Lulipo, artículos eh, que permiten al lector aproximarse a, a conocer mejor el, el, el grupo, um, un, secciones dedicadas a la definición de la literatura potencial, la descripción de los métodos, de los objetivos, otra sección relacionada con la la combinatoria de las matemáticas y luego también evidentemente eh, algunos algunas expresiones eh, prácticas de las trabas de sobre todo los principales nombres de del movimiento. Tiene mucho paralelismo con el primer libro al que me referí hoy el de Caja Negra, de la editorial argentina, hasta el punto de que algunos de los artículos son calcados, obviamente con otra traducción. Eh, el segundo libro de la propia editorial pipas de, de pe, perdón Pepitas de calabaza es ya de 2019 y es un título parecido eh, se llama eh, Oulipo, ou atrás de literatura potencial 2 en este caso Textos potentes. En el otro era ideas potentes, es decir, aproximaciones teóricas a las premisas, llamémoslas intelectuales del movimiento. Aquí ya tenemos textos y con una peculiaridad adicional, que esas, esa aproximación teórica del, del primer libro se hacía fundamentalmente a partir de los nombres canónicos del movimiento. Aquí son autores españoles oulipianos y no o oulipiano en singular porque solo es Pablo Martín Sánchez que por cierto es el responsable de la edición eh, y luego amantes de este tipo de juegos eh, bueno 28 textos incluye de escritores españoles que juegan con algunas de las eh, constricciones oulipianas ¿no? hay una breve nota, lo hace Martín Sánchez una introducción muy interesante al modo de, de un juego típico del ulipo, 29 pre notas preparatorias a una ontología ulipiana, pero hay un, una breve nota biográfica de cada autor, hay una explicación final, Eh, que hace también el editor de, de cuál es la clave de cada una de las de las de cada una de las aportaciones dónde está el juego dónde está la traba en este caso entonces hay montones de cosas muy interesantes de Eduardo Berti que presentaré dentro de un rato hay una un 35 variaciones sobre un tema de calderón de la barca luego hablaré de esa de ese juego ¿no? por ejemplo haytonio alta arriba que era el responsable de la revista del 87 que me descubrió a mí el ulipo que eh, utiliza el juego del S más 7 recuerda que el S más 7 era el sustantivo más el el que ocupa el lugar 7 veces posterior en el diccionario de la academia y lo que hace es transcribir algunos artículos de la constitución española pero cambiando los sustantivos por el que va 7 veces más allá ocupa el lugar 7 veces posterior en el diccionario de tal manera que ya el título no es la constitución española sino muy significativamente la constricción española y a partir de ahí diferentes artículos de la constitución que se redactan con esta fórmula original no hay un genial eh, experimento de Pablo Moíño Sánchez que no sé si lo voy a poder mostrar si sí. Pablo Moíño sánchez lo que hace es eh, Ah no perdón no es pablo moiño pablo muñoz lo que hace es un texto dramático un, un, un, un guión teatral para eh, Pero la singularidad es que las réplicas de cada personaje van recorriendo el abecedario. Aitana Carrasco es este singular. Fíjate que son páginas en negro con algunas letras, con algunas palabras que se mantienen. lo que ha, el, el, el, el texto se llama La Mancha, en minúscula, y lo que hace es, coge páginas del Quijote, las emborrona, las ennegrece, y eh, hace sobrevivir, solamente mantiene, algunas palabras de cada página lo interesante como puedes imaginar es que esas palabras forman un texto inteligible y en el caso concreto de este texto más allá del juego en general este texto inteligible y de un tórrido voltaje sexual este es el juego que esta es la idea una de las ideas de Lulipo ¿no? eh, por ejemplo alguna otra para no tengo mucho tiempo eh, Mercedes Abad la escritora reconocida, novelista eh, incluye una lista muy peculiar, muy llena de claves ocultas, al modo de una de un experimento de prec, pero es una una tentativa de inventario de los alimentos líquidos y sólidos que engullí en el transcurso del año 1974. Pues es un juego en relación en relación con esto, ¿no? Por ejemplo, eh, Sofía Rey eh, en un, un texto que se titula con muchos paréntesis, quevedo, que incluye Quevedo pero también que no, eh, entrelaza el amor constante más allá de la muerte de Quevedo con la práctica combinatoria de 100.000.000.000 de poemas, del que hablábamos aquí hace un par de semanas de Raymond Queneau. Solo que aquí en habría escribir 10 sonetos, como hizo Queneau, escribe 19 y por lo tanto si vamos el juego hasta el extremo permitiría, pásmate, la construcción de 6.500, perdón, 6.5 quintillones de poemas bueno, interesante de nuevo eh, para para cualquiera que esté bueno que quiera conocer un poco en qué consiste el grupo está organizado, hay dos formas de lectura del libro, para farseando a, a la introducción de Rayuela Pablo Martín Sánchez dice que se puede leer siguiendo la propia lógica que nos plantea eh, el, el, el índice en su primera versión porque hay dos versiones del índice la primera es la lineal y la segunda es una versión del índice en donde los textos ya no aparecen ordenados en función del número de página que ocupa sino en función de la temática Y por tanto hay un segundo índice que nos permite ese segundo tipo de lectura. ¿no? Y ya que hablamos de Pablo Martín Sánchez, traigo una novela que yo, ya hemos hablado aquí estas semanas pasadas, presente hace muchos años, presentada por la editorial Acantilado, eh, El anarquista que se llamaba como yo, y también es muy interesante, bueno por cierto la presenté en todos los libros un libro, eh, pero sin la edición, sin la, el formato actual no está en YouTube, por lo tanto, por lo tanto sí que quiero dejar un par de cosas, un par de comentarios, un par de apuntes sobre el libro, ¿no? Yo tengo ah, el libro, creo que es otra otra editorial, otra edición, no me suena que el mío tenga esa portada, Alberto. Originariamente es de, es de Acantilado del año 2012. ¿Sí? Eh, esta es la primera edición. Y forma parte de una trilogía, el tuyo es el mañana mmm, del que hablaba antes y diario de un viaje de un viejo cabezota son los otros dos. no Bueno, la historia lineal que se lee es perfectamente es que en los primeros días del noviembre del 24, tú la has leído, entonces recuerdas un grupo pequeño de anarquistas españoles exiliados en Francia huyendo de la dictadura de, de, de Primo de Rivera, eh, atravesan los Pirineos por dos frentes en un delirio absoluto, un intento eh, disparatado de derrocar al, al, al, al dictador. no Los sublevados, eh, que parece que fueron víctimas más que probables de una encerrona urdida por el propio régimen, los detienen en Vera de Vidasoa, tras intercambios de, de, de, de, de disparos con la Guardia Civil, mueren dos miembros del de, de Instituto Armado y algunos de los conspiradores. Y hay un juicio farsa en donde las autoridades civiles y militares o que quieren es dar un castillo, un castigo ejemplarizante a Presidenttona, y hay esto son condenados y ejecutados mediante garrote a las pocas horas de la de la sentencia 3 de, de los de los participantes entre ellos Pablo Martín Sánchez el anarquista que se llamaba como el autor del libro el libro se plantea en dos en dos planos cronológicos que acaban de coincidir en principio son paralelos pero luego tienen conexión el primero son los capítulos impares ahí la acción se desarrolla en el año 24 en los meses anteriores al, al, al proyecto al proyecto este de de, de, de, de, de subversión y ahí pues, se nos presenta a Paul Martín Sánchez un chico, un joven de 34 años que trabaja en una imprenta en París que se mueve en el círculo anarquista de revolucionarios, de enemigos de la dictadura, eh, que va eh, muy con mucha curiosidad intelectual va a las conferencias de Blasco Ibáñez de Unamuno, de Ortega, etc. Eh, y bueno, en un, un marco de chaves de, de exaltación de maquinaciones e intrigas un poco estériles en realidad contra el gobierno del dictador ¿no? y la historia aquí aparece eh, contada a partir de, bueno, descripción de las jornadas conspirativas, con tramas, con sospechas, con rumores, con despropósito realmente, eh, hasta llegar al, al episodio de la invasión, ¿no? Eh, cada uno de los capítulos de esta época, que diríamos la, la, los capítulos documentales, se abre con una cita de periódicos de la época de documentos sobre suceso de fragmentos de textos literarios, etcétera En cambio, en paralelo, en los capítulos pares estamos a partir de 1820 a los en los primeros años de la vida de, del propio Pablo, Pablo, su nacimiento en Baracaldo, la infancia con sus padres y su hermana pequeña, el desplazamiento a Madrid, el padre se examina a las oposiciones de inspector de educación, luego a Salamanca, en particular eh, eh, a dejar eh, sus, sus amores de juventud con una chica en Béjar huida a Francia, una vez allí en París, más huidas a Barcelona, Argentina, de Nueva Francia. Tema que tenemos dos frentes, uno de acciones externas, reales, históricas, la primera parte, y otros más subjetivas, más realmente inventadas, menos documentales, más de ficción, que es la segunda sección, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí hay muchas cosas interesantes que no puedo nada más que apuntar el juego eh, ficción realidad, invención realidad. Está muy bien, hay hechos objetivos indiscutibles, pero todo esto permanece ado impregnado de las referencias de, de, de bueno de, de, de la, la imaginación muy libre de Pablo de Pablo Martín Sánchez el autor que inventa la vida íntima de Pablo Martín Sánchez personaje es también muy interesante la dimensión del libro histórica porque se nos da cuenta a partir de la, de la narración de, de el seguimiento de los pasos de desde personaje de la historia reciente de nuestro país de Europa en realidad y también del mundo entero la dictadura de Primo de Rivera evidentemente esa conspiración claro pero la semana trágica de Catalana Durruti, Francesc Macià eh, muchos personajes del pasado convulso español y momentos significativos de la historia europea y realidad mundial la primera guerra mundial, el caos social de entreguerras que luego va a potenciar Pues el nacimiento de dictaduras, del fascismo en Alemania, eh, eh, también el nacimiento del cine, eh, el esplendor del anarquismo y luego están lo desapercibido, los parámetros olivistas, que hay infinidad. Hay algo obvio, por ejemplo, los, la parte en donde se narran los hechos históricos se numeran los capítulos con numeración arábiga, mientras que la otra es la numeración romana, la otra parte. Bueno, eso parece eh, perceptible muy fácilmente. Pero luego hay juegos. Eh, es, en realidad, sigue, y esas son confesiones personales propias, no están en el libro. Yo lo he leído en entrevistas al autor. no La poligrafía del caballo de orden 5. Es una, la, lo que hacía Jos Perekin en la vida de instrucciones de, de uso, solo que la plantilla ahí era de 10x10. Aquí es de 5x5. Entonces, bueno, él incluye en esa redacción <coughs> muchas construcciones de las cuales tres son muy significativas. La constricción del guiño, la de la cita y la de la obra de referencia. Entonces, lo que hace antes de empezar a escribir, con la historia en la cabeza, pero le habla tres listas con 25 elementos cada una. Entonces, por ejemplo, en el caso del de guiño, Entonces, abre, hace una lista con 25 personas a las que les va a hacer un guiño en la obra eh, y las pone por el orden cronológico en el que conoce a esas personas. Mi madre es la primera, dice, mi padre es el segundo, mi hermana es el tercero y así hasta 25. Eh, en el caso de los libros hace también una lista por orden de importancia. Los libros que para él, en el momento en el que escribía, consideraba más importantes. Ese es el primero. Luego el segundo, el tercero, y hace 25. Y va a tener que incluir una cita de cada uno de esos 25 libros. Eh, las pone realmente por aluvión, dice, por acumulación. La, la, eh, la poligrafía del caballo le permite, el juego del caballo le permite que no sea una cosa fría. Siempre la primera cita aquí, el mismo libro, y en... no, no va saltando de manera que eh, si, si si no lo hubiera hecho así, hubiera cogido el primer capítulo y hubiera puesto el primer guiño, el la primera cita, la primera referencia, no, eh, la primera cita aparece en el primer capítulo, pero también la del de, décimo guiño saltando con los movimientos del caballo, ¿no? uh -huh. Imperceptible para el común de los lectores y no desmerece la lectura placentera de una historia muy sugestiva que se lee todo lo contrario todo lo contrario claro todo la enriquece, la enriquece, enriquece. Digo, enriquece el, el planteamiento no bueno no voy a parar en hablar de la anomalía la traje también y en esta versión del programa con YouTube lo pueden localizar en el, en, el, en, el, en, el, en el canal de YouTube del programa la anomalía hablé hace unos años el de, de okay. betelier simplemente recuerdo ganó el premio concu en el año 21 Eh, recuerdo que se trataba de un avión que sufrió con una serie de pasajeros que sufren unos episodios muy raros en su en su en su viaje eh, es un boeing de air France que va de París a Nueva York eh, de tal manera que bueno como hay un episodio muy raro en el transcurso de la de, de, de la de la travesía, al llegar a Nueva York los desvía, el ejército los recoge, a los pasajeros, porque ha aparecido algo raro que parece que pudiera tener que ver con un episodio, digamos, extraterrestre, etcétera. Lo sorprendente del asunto y es donde juega, donde entra el juego dual con otras restricciones típicas, es que tres meses antes el mismo Boeing con el mismo número, con la misma los mismos pasajeros, no uno idéntico, no el que hace la misma ruta, no, no, el mismo, con los mismos pasajeros, sufrió un episodio similar y por tanto tenemos una du duplicidad del mundo. A partir de ahí, esa es la anomalía que da pie al juego a, a la historia. La historia es fantástica, adictiva desde el punto de vista de la lectura. No voy a comentar más, quien tenga interés en el libro, que localice, eh, que localice la reseña en el blog del programa y también en el canal de YouTube. Si sí quiero hablar de maneras de leer, pequeño obrador de lecturas potenciales, de Eduardo Berti, también en, en argentino, también habla en español. ¿no? Eh, es un libro publicado eh, por la editorial también, Pepitas de Calabaza, y que nos quiero unas ilustraciones, vamos a llamarlas, bueno, no pasan de curiosas, de Etienne Le Croix, uh -huh. En el prórroco del libro, que está bien, lo escribió en el año en noviembre del 24, es muy reciente este libro, eh, él dice que si escribir un libro es siempre un acto creativo, ¿por qué no iba a ser creativa también la lectura? Entonces él dice, si los lectores, cada lector, imagina una personalidad, una figura distinta, para una voz distinta para Don Quijote, para Madame Movarie, para Alicia, para Gregorio Samsa en su metamorfosis, ¿por qué no? Y hay talleres, para intentar bueno, pues captar la voz, la imagen de, ese, de esa de esa figura, ¿no? Talleres de, de literatura creativa. ¿Por qué no puede haber talleres de eh, lectura creativa? Lo que propone son en el libro 142 formas distintas, todas muy vinculadas a los habituales experimentos del Ulipo de adentrarse en un libro. De manera que son capítulos muy breves de hecho, precisamente como son muy breves y se pueden leer muy fácil, son muy radiofónicos, tengo pensado hacer programas de Buscando leones en las nubes, leyendo eh, fragmentos de, de cada uno de esos capítulos. Son, como digo, 142 formas diferentes de leer un libro. Voy a comentar eh, algunas, simplemente para que eh, quien lo siga se haga una idea de qué se puede encontrar. Eh, además que se haga una idea de, de posibles iniciativas que se le pueden interesar en el futuro de cara a la hora de, a la hora de adentrarse en un libro ¿no? por ejemplo coger un libro y describirlo sin mencionar palabras clave como libro volumen obra escrito etcétera y eso además de hacerlo en dos versiones una dirigida a, a a quien sí sabe lo que es un libro y otra para explicar lo que es un libro a quien es por ejemplo un extraterrestre ¿no? por ejemplo otra lectura después de haber leído un libro hacer una lista los publicianos son muy de listas una lista de cosas que el libro no incluye cinco acciones cinco objetos cinco sentimientos cinco profesiones cinco palabras otro juego otra forma de leer empezar en un libro de justo en la mitad Y continuarlo a partir de la segunda mitad de otro libro, otro libro distinto, intentando establecer los vínculos entre tramas, situaciones, personajes, escenarios, etcétera Otra opción, y cierro porque hay muchísimas, ¿no? eh, ordenar la propia biblioteca eh, siguiendo un orden no previsible. Y yo añado, extravagante y disparatado. Por ejemplo, según el número de páginas, de manera que la biblioteca estaría ordenada en función del número de páginas del libro o según el número de veces que en el libro se repite la palabra libro. Por tanto, empezaría en el primer anaquel, el primer eh, aparecerían los libros en donde no aparece la palabra libro, luego los que aparece uno, luego los que aparece dos, pues imagínate que localizar un un libro en concreto con semejante orden taxonómico conduce directamente a, a la locución a no encontrarlo como tú no has encontrado el tuyo esta mañana. Claro, evidentemente. Y eso que yo supuestamente los tengo ordenados por géneros, por eh, nacionalidad, por lengua, por orden alfabético dentro de cada lengua, hasta un a, determinado momento. Y aún momento, así ¿no? se pierden, imagínate. Y aún así se pierden. Bueno. Eh, dentro de No está excluido en este libro, pero es de Eduardo Berti. Me quiero parar en él porque, lo he porque está muy bien y porque además ya lo he presentado, ya he comentado, ya lo he anticipado la semana pasada y hoy varias veces. Uno de los Juegos Olimpianos de Eduardo Berti que no está en este libro, como digo, es 35 variaciones de un tema de Calderón de la Barca. Es el mismo experimento de Pérez con el comienzo de la este en busca del tiempo perdido. ¿no? Entonces, lo que hace Berti es coge la conocidísima el conocidísimo verso de, de Calderón, ¿no? Toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y lo somete, lo presenta sometido a 35 eh, experimentos diferentes. El primero es muy trivial y es poco interesante, es lo que se llama, bueno, por cierto, sigue la misma lógica de los mismos 35 que instauró Perec en su juego inicial, ¿no? El primero siguiendo esa lógica era la organización alfabética que lo que hace es coger todas las letras del, de la base, re reorganizar por orden alfabético, de tal manera que el texto se lee A-A-A, tres A-E sale en ese texto, D-D, luego salen dos D's, cuatro, cuatro E's, una I, dos L's, etcétera El anagrama es coger las mismas letras y reorganizarlas de modo que tenga sentido. De tal manera que él crea un anagrama que es sueño estos sueños alados y vuelos sin daños. Eso es exactamente eh, toda la vida de sueño y los sueños sueños son. Otro anagrama, eh, soy uñas, dile los años a estos nuevos dueños. Por ejemplo, otro, lipograma en B, BCD, este es muy obvio. Quitas todas las, hace un lipograma, es decir, eliminar letras, pero elimina todas las letras que no salen en la frase. Por tanto, el lipograma sin todas esas letras es toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, porque ha eliminado todas las demás. Pero hay un lipograma en I, quita la I. Todo es sueño, ya no puede decir la vida. Todo es sueño y los sueños, sueños son. Y así, no puedo pararme más, así hasta 35. Por ejemplo, una letra de menos. Oda. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Ha quitado la T. Pero le ha dado sentido. Oda. Dos puntos. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Eh, una letra de más. Por ejemplo. Para que veas de nuevo el juego. Lo gracioso, lo simpático que tiene. Añade una letra de más. Añade una U en vida. Entonces el texto queda... Toda la viuda es sueño, y los sueños sueños son. Eh, por ejemplo, metiendo tres letras de más, el texto lo convierte en Toda la viuda es sueño, y los sureños sureños son. Bueno, eh, otra otro obvio, que se, se lee y se inter, interpreta muy fácil. Hay algunos que exigen leerlos en texto, pero hay otros que los puedo contar y se siguen perfectamente. Por ejemplo, la negación ninguna vida es sueño y los sueños sueños no son eh, entonces bueno, hay eh, infinidad de hasta 35 muy interesante y da mucha idea de, insisto, el sentido último, el modo en el que se desarrolla y luego algunas de las, de las derivaciones humorísticas eh, que, que genera eh, la experimentación de... Yo de creo los. que ellos lo utilizan para su formación como escritores, yo creo que les vale de mucho, yo creo que ahí, sí, loco, ahí, creo, se, que... ahí se curten, yo creo claro, fuerzan de entrada, es decir, son experimentos que luego tienen tienen traducción en una obra, en la mayor parte de los casos, no una obra narrativa en donde aparecen escondidos. ¿no? Bueno, el núcleo central de la... ya no tengo tiempo, pero... No, te no tienes tiempo, tiempo, ¿no? tiempo. Pero el núcleo central es Verbalia. Verbalia es un libro de Marius Serra, excelente, yo lo recomiendo muy vivamente, aunque solo sea como información, para picotear. ¿no? Sí. Es un libro del año 2000, uh, hay una reedición de este año, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del libro pero solo en catalán, que yo sepa Marius Serra es catalán se llama Verbalia Juegos de palabras y esfuerzos del ingenio literario supera las 550 páginas examen exhaustivo, didáctico muy estimulante y muy divertido lleno de erudición y conocimiento cualquier juego verbal que uno puede imaginarse Verbalia es el país de las palabras. Así lo define su autor. Eh, él habla de el país de los verbívoros. Una tierra jocunda sin ley de extranjería. Es verbívoro todo el que bebe verbos y los hace bailar. La única condición es no tener miedo de jugar ni de jugársela. no años después publicó una continuación. Verbalia.com. Estamos hablando en 2002. Eh, en donde lo que incluye eso es un corolario del anterior eh, centenares de ejemplos en las cinco lenguas que maneja castellano, catalán, inglés, francés e italiano de todo tipo de eh, bueno, juegos, eh, restricciones, pasatiempos eh, lingüístico-matemáticos ¿no? tiene un subtítulo que es jugar, leer, tal vez escribir es una especie de corolario muy didáctico de verbalia incluye definiciones de los 50 juegos de palabras más frecuentes en, en la historia en cada uno de esos cinco idiomas que él maneja. Incluye juegos de letras competitivos para pasárselo bien y aprender lenguas, juegos de manipulación de textos para conocer a fondo nuestra tradición literaria y luego propuestas de escritura para intentar vencer el tópico de la página en blanco. Mario serra nació en el 63 lleva desde el año desde muy joven interesándose por juegos de este estilo es licenciado en filología inglesa tiene una muy abundante obra a sus espaldas es periodista con presencia habitual en los medios escritos y audiovisuales es traductor creador de crucigramas de jeroglíficos es enigmista un neologismo suficientemente explícito eh, que, que alude a esa condición de inventor de pasatiempos, de juegos de ingenio, de rompecabezas, personaje subyugante y Verbalia lo articula en torno a siete personajes, cada uno de los cuales eh, representa siete personalidades. El artista, el enigmista, el escritor, el jugador, el místico, el pedagogo y el publicista. Todos juguetones y que se corresponden con bueno diferentes funciones del lenguaje. La subversiva, la deductiva, la expresiva, la evasiva, la cognitiva, la didáctica y la persuasiva. De cada uno de estos siete personajes, él busca dos representantes en la historia. Por ejemplo, en el artista, coge a Leonardo da Vinci y a Marcel Duchamp, y explica por qué los coge como representantes de qué significa el artista, como un artista que juega, y como paradigma, coge a Leonardo Da Vinci, la, la Mona Lisa y con todas las cosas que hay por debajo y muchas más, eh. Hay infinidades desmordantes, son 500 y pico páginas con 100.000 informaciones, uno quiere saber todo acerca del palíndromo en la historia, en sus repercusiones actuales, etcétera. Busca el índice, encuentra palíndromo, un índice muy muy exhaustivo. Entonces, bueno, a partir de estos siete personajes, perdón, 14, siete personajes con dos manifestaciones, dos representantes en cada uno de ellos, nos va contando a través de dos ejes. Primero, una fundamentación teórica delimita el concepto del juego verbal repasa la tradición enigmística en la historia en la literatura en la cultura examina sus manifestaciones más noores en las cinco lenguas que maneja y establece una taxonomía clasifica las eh, diferentes tipologías de los juegos de palabras y la segunda parte del libro que es la más la más eh, sugestiva es la que desmenuza como decía 50 de esos juegos verbales, deteniéndose en cada uno de ellos, en su definición, en su origen, en su historia. Realmente es portentosa la exhibición que hace de referencias consultadas para, para rastrear la historia de cada juego. Luego hay una valoración muy subjetiva de cómo, qué le parece a él, en cómo de interesante le parece cada juego y una muchísima muestra, una, muchísima, una muy amplia muestra de eh, artificios lingüísticos. no Eh, de manera que bueno esto es la propuesta plural, diversa y muy rica, muy a mi juicio apasionante, de hoy eh, queda todo en el blog de tal manera que se puede leer con más calma y adentrarse y adentrar, si tomar referencias si fuera necesario y, iremos, y con iremos que cerramos a, iremos a ese blog Alberto pero si sí vamos a continuar contigo un, un minuto más eh, para que nos propongas también la música para cerrar el programa la música es una canción de Bob Dylan, Subterránea en Homesick Blues. Es una canción muy conocida, y el vídeo también, ahora hablaré del vídeo, eh, cuya letra está repleta de bromas, de juegos de palabras, de errores ortográficos voluntarios, etc. Y eso es sobre todo perceptible, todo eso jugando con físicos, con fios más perceptibles sobre todo, Eh, en el vídeo, porque el vídeo muy conocido, de hecho hay una película que lo que lo que lo digamos representa, una película sobre Bob Dylan, es un vídeo en el que sale Bob Dylan Hay un fondo, en un, un resto que parece, bueno, pues unos escombros, etc. En el fondo van apareciendo personajes, me viene a la cabeza Alan Gisberg, personajes conocidos, pero están en un segundo plano. el primer plano está Bob Dylan con un, un fajo de folio, de grandes carteles, digamos, más tamaño más grande que folio, en donde va apareciendo la letra de la canción una palabra, dos palabras en cada uno de los folios y mientras va sonando la canción, Dylan va cogiendo, va mostrando el folio y lo va tirando, va mostrando y lo va tirando. De tal, de tal manera que son más perceptibles algunos de esos juegos lingüísticos, errores voluntarios, etcétera, son más perceptibles en el en el vídeo que en la versión puramente puramente sonora, digamos ¿no? bueno, en cualquier caso la canción es espléndida es un emblema también, es una de las canciones significativas que nos asociamos a Bob Dylan de toda la vida, y bueno, es un acompañamiento musical yo creo que apropiado para esta multiplicidad de fuentes de, de enigmas, de juegos de, de, de pasatiempos lingüísticos y matemáticos que hoy he traído ¿no? bueno, pues nos relajamos ya con la música y te, te decimos adiós hasta la semana que viene, Alberto buen pues hasta la semana que viene adiós john is in a basement mixing up the medicine i'm on a payment thinking about the government the man in a trench coat lead off he's got to back Once get it paid off, look at kid. Do something you did, God knows when. But you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen. Wants $11 dollar bills, you only got 10. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot. Talking at the heat, put plants in the bed. But the phone's tapped anyway. Maggie says the men, they say they must bust an early man. Out, kid, don't matter what you did But walk on your tiptoes Don't tie no bows Better stay away from those that care Out of fire hose Keep a clean nose Watch the plain clothes You don't Look out, kids you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parkin' meters. Oh, get born, keep on short pants, romance, learn to dance, get dressed, get flip tie a beat success Please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live 20 years of schooling and they put you on the day shift Look out, kid, they keep it all hit Better jump down the manhole, lock yourself a candle Don't wear sandals, try to forge the scandal Don't wanna be a bum, you better chew gum The pump don't work, cause the vandals took the handle